Existen momentos en la vida donde es mejor perdonar, aceptar el pasado, perdonar a los que nos hicieron daño y hasta los que nos han lastimado para poder encontrar la paz dentro de nosotros. Perdono, pero nunca olvido. Seguiré adelante. Lo haré por mí. La vida es un círculo y en la oscuridad elijo y caminaré hacia la luz.